Bueno, buenos días, eh, claro que son las ocho en punto, vamos a dar inicio a la sesión. Eh, en esta ocasión, me eh, tengo el placer y el privilegio, digamos, de estar aquí con ustedes para coordinar esta presentación sobre un tema que eh, debo reconocer eh. ha sido interés específico y particular del doctor Enrique Gaspar Barba, que se acercó desde hace algunos, ya más de un año o dos años probablemente, al laboratorio de genética, para tratar de estimular salud. Eh, nuestra, nuestro interés en, en abordar el estudio de los aspectos de cronobiología eh, ritmos cercádicos, cronotipos, y integrarlos al estudio de los aspectos de genética molecular, eh, a partir de, de, ese, de ese primer acercamiento y con el paso del tiempo, fue que eh, decidió eh, realizar eh, como un primer escalón, un primer inicio en, en, en este interés científico, un estudio eh, que está todavía en curso, del cual se van a presentar algunos de los resultados solamente, eh, que tiene que ver con eh, el análisis de eh, ciertas variantes moleculares, de un, en este caso solamente se va a presentar uno, pero de, de varios genes, diría que nos va, nos va a mencionar Enrique, que tienen probablemente un papel muy interesante, muy, ya bien, muy, muy bien establecido en, el, en el, los mecanismos y los circuitos de control eh, de los, ritmos eh, biológicos celulares ¿sí? estamos hablando de a nivel de la, de la célula y de moléculas y que particularmente se ha, se ha abordado por varios grupos del mundo, en particular por el grupo del doctor eh, Alessandro Cerrequi de la Universidad de Bolonia, eh, con el cual Enrique tuvo la oportunidad de estar eh, una, una temporada hace algunos meses y que bueno pues eh, eh, intenta ligar este aspecto que nos ha eh, preocupado aquí en el instituto de, de, de manera importante de empezar a establecer una relación, sobre todo con el tipo de investigación eh, científica eh, orientada al estudio de aspectos eh clínicos en, en el campo de la psiquiatría, algo que eh, pues, no es a veces tan sencillo y que yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que esperamos muchos de ustedes puedan llegar a, a realizar con nosotros o con cualquier otro grupo que sea de su interés. Entonces ya para eh no perder más tiempo y sin más preámbulo. Vamos a, a tener el honor de, de escuchar eh, la presentación sobre el papel de los cronotipos y los genes reloj en los síntomas depresivos por el doctor Enrique Gaspar Barba, eh, eh, residente de cuatro años y ya terminando su especialidad. Eh, vamos a tener una presentación de aproximadamente unos 45 minutos y vamos a tener tiempo para hacer eh, comentarios, preguntas eh, críticas al, al trabajo. Por favor Enrique, gracias. Muchas gracias doctor. Entonces, bueno, vamos a ver, como ya, dijo el, ya aclaró el doctor Cruz, que tengo toca presentar en esta ocasión el seminario, el cual se titula el papel de los fenotipos y los genes de reloj en los síntomas depresivos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a abordar eh, primero cuáles son las alteraciones circadianas que se encuentran en depresión, aunque antes que eso vamos a ver cuáles son los eh, ritmos circadianos que se encuentran presentes o que más, eh, de, los, de los cuales más sabemos. ¿Y cuáles de esos ritmos circadianos que se presentan en las personas normales se ven afectados en los objetos deprimidos? Pasaremos entonces a este concepto de cronotipos, de matricinidad, de que probablemente para muchos de ustedes sea nuevo. Y además hablaremos del papel que tienen estos cronotipos en los síntomas depresivos. Posteriormente pasaremos a ver sobre eh, el mecanismo de control biológico que está detrás de los cronotipos y detrás del control de los ritmos circadianos. Y entonces cómo este control biológico, este control genético, puede estar muy relacionado con nuestra práctica clínica. Entonces, alteraciones circadianas en depresión. Primero, pues tenemos que empezar a definir qué son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, como todos ustedes saben, se definen como aquellos procesos que van desde los procesos bioquímicos, fisiológicos y tal vez con los que estamos un poco más relacionados son los procesos del comportamiento que llevan, se llevan a cabo dentro de un ciclo aproximadamente de 24 horas. Y estos no son exclusivos de los seres humanos, sino que además se presentan en otros animales, además de plantas, hongos y xenobacterias, por ejemplo. Este término de circadiano no es tan viejo, digamos, fue acuñado por Franz Halbert, que por cierto todavía vive, y que significa, o viene de las dos palabras en latín, circa, alrededor y diemo die, que significa día, y puede traducirse literalmente como de aproximadamente un día o de alrededor de un día. ¿Cuáles son los ritmos circadianos normales? En, en todos nosotros suceden este, este, estos cambios. Probablemente en esta gráfica lo que más estemos, que más estemos familiarizados sea con la secreción de melatonina. Sabemos que la secreción de esta hormona de la melatonina se lleva a cabo durante la noche y parece ser un marcador endógeno de lo que está sucediendo en la parte externa. Digamos que los seres humanos, igual que la mayoría de los animales en este planeta, tenemos que adaptar nuestro, nuestros ritmos internos al ritmo externo principal, que es la rotación de la Tierra. Entonces, pareciera ser que la melatonina es un indicador endógeno del ciclo de oscuridad en los animales. De forma interesante, en los mamíferos, eh, esta secreción de melatonina se mantiene durante la noche independientemente del ritmo de actividad del animal. Por ejemplo, los seres humanos, bueno, es igual de noche, aunque somos predominantemente diurnos, y los gatos son las ratas, que son animales de actividad nocturna, de cualquier forma, la melatonina se secreta durante la noche, o sea que no tiene que ver con la actividad del animal, sino, como ya dije, un marcador endógeno de oscuridad. Y bueno, el ritmo que sigue en una persona que más o menos se va a dormir a las 11 de la noche y no tiene grandes problemas, bueno, hay una disminución de los ritmos intestinales, y si se va a dormir a las 11 aproximadamente a las 2 de la mañana, va a lograr el ritmo más, el sueño más reparador, y de forma interesante, la temperatura más baja se registra aproximadamente entre las 4 y las 4 y media de la mañana, y bueno, siguen los cambios hacia el despertar al elevar la presión arterial al cesar la sección de melatonina como un indicador de que la noche ha terminado y empiezan entonces a otra vez a reactivarse los ritmos intestinales, a mejorar la alerta y digamos a prepararse para un día normal y esto bueno, vuelve a seguir el ciclo de 24 horas es importante mencionar que aunque estos ritmos a los que vamos a enfocar en esta ocasión son los ritmos circadianos los ritmos que se llevan en este proceso de 24 horas también existen ritmos ultradianos y supradianos aquellos que son de menos de 24 horas y que son de más de 24 horas okay, ¿y cuáles de estos ritmos? sabemos que se encuentran alterados en depresión o se han asociado con depresión hay algunos que son los clásicos digamos entre ellos se encuentra el cortisol como saben este eje de hipotálamo hipófisis adrenal se encuentra alterado en un 40-60% de los pacientes que presentan síntomas depresivos y eh, se ha estudiado con dos dos tipos de pruebas, en particular la prueba de supresión de metafona que ya todos hemos estudiado o, o leído al menos y la otra prueba que es la prueba de estimulación con hormona eh, liberadora de corticotropina en este estudio por ejemplo de Hoster en el cual eh, agarraron una N, una población de pacientes deprimidos que es esta línea superior de, de sujetos controles que es la inferior y los intermedios son sujetos que aunque no estaban cursando con un episodio depresivo presentaban una gran agregación familiar de trastornos afectivos Okay, aunque ellos no estaban deprimidos, tenían pues, potencialmente una carga genética importante para los síntomas depresivos. Y al aplicar la prueba de estimulación de con corticotropina, se espera una discreta elevación, pero es evidente que la elevación, por ejemplo, entre los controles y los sujetos con episodio depresivo mayor es diferente, es mucho mayor en aquellos sujetos con el trastorno depresivo mayor, pero de forma interesante también lo es, o sea, es significativamente diferente los sujetos normales de aquellos que tienen una gran agregación familiar. ¿Okay? Además, de otro lado, aunque nosotros estamos acostumbrados a hablar a los pacientes deprimidos, y bueno, sabemos esta parte del cortitor, los que, eh, médicos que ven a pacientes primordialmente, por ejemplo endocrinológicos, saben que esos pacientes que cursan con alteraciones en una parte de este eje pueden cursar con síntomas que semejan a lo que nosotros vemos como trastorno depresivo mayor, síntomas depresivos, baja el estado de ánimo y tienen algunas respuestas neurovegetativas que semejan a los pacientes deprimidos, por ejemplo, cambios en el sueño, en la concentración, en la motivación y anedones. Otro de los ritmos circadianos que ya sabemos se encuentran también eh, alterados en los pacientes deprimidos es el ritmo de la melatonina. Como ya vimos, la melatonina, o 5 N, o 5 metros vitamina, se eh, secreta por la glándula pineal y entonces ya dijimos que es un marcador endógeno de la noche. Y que se detecta aproximadamente dos horas antes de dormir, lo que esperaríamos, hicimos en este sujeto portotipo, que duerme a las 11 de la noche, a las 9 de la noche entonces tendría su elevación de la meratonina. Sin embargo, en los sujetos deprimidos este ritmo se ve alterado y se ve desfasado, de tal forma que es aproximadamente dos horas después de lo que esperaríamos en sujetos normales. En este estudio, que es un clásico estudio de Wetterberg, eh, publicado en el 92, estudiaron a una población que incluía pacientes alcohólicos, pacientes depresivos, y dos eh, grupos control de dos fuentes diferentes. Y lo que ellos pudieron observar fue que tanto, eh, ellos midieron eh, melatonina urinaria. Y ellos lo que pudieron encontrar fue que, si ven, está en el, en el eje de la Y, está el nivel de la melatonina y en el de las X están los sujetos, clasificados además por grupo y por edad. Y la línea representa la media de cada uno de los grupos. Si ven la media, por ejemplo, eh, de los alcohólicos y de los depresivos, es claramente menor que la de los sujetos control. Lo cual nos está indicando que, al menos de entrada en ese estudio, eh, la conclusión es que es diferente. Otro ritmo que sabemos que se encuentran diferente en estos pacientes deprimidos es el de la temperatura corporal. Sabemos ya que la temperatura corporal, como dijimos en eh, un momento, tiene un patrón circadiano, o sea que lleva un ritmo alrededor de 24 horas. Este ritmo se caracteriza por una elevación gradual en la mañana, Además hay una ligera meseta eh, que va desde las 11 de la mañana a las 6, 7 de la noche, que alcanza su punto máximo y luego empieza a disminuir gradualmente, alcanzando su punto mínimo, como recordarán, a las 4 o 4 y media de la mañana. Y esto vuelve a empezar. ¿Qué sucede en los sujetos deprimidos? Se ha visto que en esos sujetos, eh, en esos pacientes que tienen depresión, tienen una temperatura corporal mayor que, que los sujetos controles. ¿okay? Entonces ellos durante la noche presentan temperaturas más elevadas con respecto a los controles. Y de forma interesante cuando a estos pacientes se les da tratamiento farmacológico y cede el episodio depresivo, también mejora la temperatura o se regula de forma normal, se vuelve a, a las temperaturas esperadas para los sujetos no controles. En este estudio de Roche, publicado en el 203, compararon la temperatura media de pacientes con trastorno depresivo mayor en una N125 sujetos, 46 controles, controles sanos, dicen los autores y 79 pacientes con trastorno depresivo mayor sin tratamiento, ambos diagnosticados como para cada grupo con el skip. Ellos encontraron que la temperatura media al día era mayor, significativamente mayor en los pacientes con trastorno depresivo mayor con respecto a los controles. Y cuando ellos corrigieron para edad y para la hora del día en que se había tomado la temperatura, más que eh, hacer lo que fue lo que pasó fue que se hizo más clara aún la diferencia entre estos grupos. ¿okay? De forma interesante, esos autores además hicieron, hicieron ver qué tanto la prueba, eh, digamos, tomar la temperatura corporal media en los sujetos, podía distinguir a un grupo de otro. Y encontraron que la temperatura corporal podía eh, tener una sensibilidad de 73% y una especificidad de 76% para distinguir al grupo de pacientes del grupo de controles sanos. Okay. Tal vez el ritmo con el que estemos mucho más familiarizados y agitado, que se encuentra enterado en la depresión es el del sueño. Sabemos que 70-80% de los pacientes que tienen trastorno depresivo mayor se quejan o no tienen alguna queja relacionada al sueño, particularmente insomnio in inicial, intermedio sí. o final. ¿Okay? Y eh, además hay ya alteraciones polisomográficas conocidas en estos sujetos que son la disminución en el estadio 3 y 4 del sueño no mor, además de disminución en la latencia del sueño no mor, e incremento en los números de movimientos oculares fásicos que se encuentra dentro del, del sueño de movimientos oculares rápidos. Y ya con toda esta información que tenemos ahora, sabemos que bueno, tantos ritmos biológicos alterados, solamente mencionamos cuatro, pero hay algunos otros que también se encuentran en el estudio, por ejemplo el de tirotropina, tantos ritmos alterados en los sujetos de depresión podrían estar indicando que lo que está alterado más cada uno de los ritmos de forma individual es lo que está en control de esos ritmos a nivel del sistema nervioso central. ¿no? Y evidentemente la maquinaria molecular está subyaciendo al control de esos ritmos. Bueno, pasemos a esta parte de los cronotipos, este concepto de los cronotipos, que también va muy enmarcado dentro del contexto de los ritmos circadianos. ¿Qué son los cronotipos? Los cronotipos se han definido como un atributo de los seres humanos en los cuales eh, el sujeto se define como que está más alerta o más activo, y ya sea en la mañana o en la tarde. Esa es una característica propiamente un, pues, humana que además ya había sido observada por eh, diferentes personas en los últimos 2000 años, ¿no? Todos sabemos. Nosotros mismos, ¿a qué hora funcionamos mejor? ¿A qué hora pensamos mejor? ¿A qué hora tenemos como mejor actividad? Sin embargo, ya como tal una escala para medir esta diferencia, la, la primera que se tiene registrada son un par de preguntas que hizo un investigador en 1901, no con mucho rigor científico, pero fue el primer acercamiento, y ya propiamente la definición de los fenotipos por final de los 60 siempre se empieza una serie de investigaciones en relación hacia esta línea. En el sentido primero de ver cómo podíamos distinguir o cómo podíamos medirlo, y por lo tanto se hicieron, eh, se han diseñado algunas escalas. Las tres más utilizadas son la escala compuesta de macotinidad, eh, el cuestionario de cronotipos de Munich y la escala, el cuestionario de macotinidad de ecuatoriedad de forma La primera es francesa, la segunda es alemana, y esta tercera es pues, americana, por decirlo de alguna forma. Los otros no son americanos, pero bueno, se publicó en la revista americana. Y eh, esta escala, la última, es la que ha mostrado tener mayor... Es como el estándar de oro, digamos, para medir los cronotipos. Es una escala de 19 ítems que nos permite clasificar a los sujetos en al menos tres grupos, matutinos, que tienen eh, un puntaje mayor a, a 59 puntos, vespertinos, que tienen un puntaje entre 16 y 41 puntos, y lo que se encuentra en medio se considera como indiferenciado, o ninguno, o aquellos que no son ni matosinos ni vespertinos. Pero además tiene ya puntos de corte para ser mucho más fino el diagnóstico y pueden ser, un sujeto puede ser clasificado como extremadamente matutino, moderadamente matutino o indiferenciadamente matutino, o del otro lado igual, ¿no? entonces se pueden clasificar todavía siendo puntos de corte más, más pequeños. ¿Okay? Y bueno, ha demostrado además tener una consistencia interna buena con un alfa de crompax de 0.83. Eh, a pesar de que esa escala se publicó en el 76, tres años después los autores volvieron a hacer un estudio a correlacionar este cuestionario con algunas otras escalas y además cabe mencionar que hicieron una versión un poco más corta que luego no les funcionó y además hay una escala para aplicarse en niños y adolescentes de cuestionario de maternidad o El primer estudio que elaboró, digamos, en una población mucho mayor es este, este grupo de la doctora Chelminsky, publicado en el 97, donde evaluaron a 1.617 estudiantes, una población ya mayor y lo que querían ver o uno de los objetivos de este estudio fue ver cómo se distribuía esta situación de los fenotipos en esta población. Y es importante mencionar que esta distribución o este grupo fueron eh, un grupo que tenía una edad media de 19 años, eran estudiantes de college, aunque variaban de 18 a 53 años. Y esto es importante de aclarar, bueno vamos a mencionar, eh, a menor puntaje, como ya dije, representa la y a mayor puntaje representa matutinidad. ¿no? Entonces Este grupo sería, eh, la mayoría tendrían que estar en el grupo de medio, en una distribución normal. Dice así como se ve, aunque en, esta escala, aunque en esta gráfica en particular está ligeramente desviada hacia la izquierda, pero eh, en un estudio del 2006 publicado por la doctora Paine, eh, comenta en otra población igual grande que esa eh, distribución cambia con respecto a la edad y se semeja a lo normal en población general. Ahora, ¿cuál es la situación con respecto a la edad? Se he visto que hay dos factores que podrían estar relacionados con el que una persona tenga un cronotipo matutino o vescantino, particularmente la edad y el sexo. En el caso del sexo hay todavía bastante discusión, hay solamente una, un par de autores que definen que en sus poblaciones han encontrado una influencia del sexo en, en, en los cronotipos, pero la mayoría no ha encontrado gran evidencia en, en ese sentido. Pero lo que sí se ha encontrado es una clara diferencia con respecto de la edad. Los sujetos a mayor edad tienen, tienden a ser más, más opinos. Y esto se ha querido justificar, o se ha querido explicar con dos teorías, una teoría social y una teoría biológica. La teoría social habla de que los sujetos conforme vamos avanzando en edad tenemos que ajustarnos a las necesidades sociales en una sociedad que mm, pondera como bueno el cronotipo matutino que nos tiene sesiones a las 8 de la mañana pues evidentemente con el paso de la edad pues vamos a adaptarnos nuestro ritmo biológico a este ritmo social. Pero la teoría más afectada es la teoría biológica parece ser que eh, la cantidad de luz que las neuronas del tracto retino hipotalámico pueden llevar de la retina Generalmente el núcleo trasmático disminuye con el paso de la edad, entonces las personas tienen que exponerse a mayor cantidad de luz para poder sincronizarse y esto los obliga a volverse más matrimonios. ¿Okay? ¿Cuál es la relación de esta escala con los factores biológicos? Esa es una discusión que sabemos que tenemos en psiquiatría y en general en salud mental que no necesariamente lo que estamos viendo clínicamente refleja una realidad biológica, ¿no? Eh, alguna vez escuché que algún autor decía que los genes no leen el DCM4 y en efecto, pues a veces lo que describimos clínicamente no necesariamente tiene que reflejar un cambio en el sentido como uno lo esperaría. Y en ese sentido, esta escala ha sido, digamos, sometida a varios estudios de extensión para ver si tiene una relación en realidad a lo que estamos viendo o como el sujeto se refiere a cambios que ya sabemos que tienen este patrón. Eh, circadiana. Eh, en este estudio, hecho por el doctor Richardson Natale de la Universidad de Bolonia, quien por cierto tiene amplia experiencia en, en el área de cronotipos con estudiantes, con poblaciones grandes de 2.000 estudiantes, en, en otro estudio 2.000 estudiantes de Bolonia y 2.000 estudiantes de Barcelona, pero en este estudio en particular lo que se puede hacer es ver si estos eh, cronotipos, esta escala, podía distinguir en 222 estudiantes, 123 hombres y 99 mujeres, si había una relación con respecto a la temperatura y con respecto al nivel de alerta. Y midió estos dos factores a las 8 de la mañana, a las 14 y a las 23 horas. Las, el nivel de alerta lo midió con una escala que se llama escala de Viborgo Global de Monk. ¿Y qué fue donde se encontró? Primero, eh, clasificó a esta población en seis grupos, cuya hay que hay puntos de corte ya estandarizados para cada una de las explicaciones que querramos hacer lo especifió como definitivamente matucinos en negro, moderadamente matucinos, intermediamente matucinos, intermediamente vespertinos, moderadamente vespertinos y definitivamente vespertinos. Y evidentemente la diferencia mayor se encuentra entre los definitivamente matucinos y los definitivamente vespertinos. Si ven por ejemplo la barra en negro, que son los matucinos, representaba una temperatura mayor significativamente diferente con sus pares de sus cronotipos en la mañana y los del grupo vespertino representaron una temperatura, mayor, una temperatura corporal mayor con respecto a sus pares de ese por la noche como era, digamos, esperar. y con respecto al nivel de alerta fue básicamente la misma situación los sujetos matutinos se reportaban como más alerta en la mañana esa escala va de 0 a 10 puntos se reportaban como más alerta en la mañana y conforme iba pasando el día pues su nivel de alerta iba decreciendo esto lo vamos a encontrar entonces en los del grupo vespertino que están reflejados aquí con la escala en blanco digo, con la barra en blanco, pues que sus vespertinos tenían su mejor nivel de alerta durante la noche, a las 23 horas, y su nivel de alerta en la mañana era muy bajo y iba mejorando a lo largo del día. Quiere decir que esos dos ritmos, este ritmo de comportamiento y este ritmo de temperatura, se encuentran asociados al ritmo que su jefe se refiere o a los cronotipos. ¿Sí? ¿Y cómo es que estos cronotipos se encuentran relacionados con los síntomas depresivos, ¿sí? Ya sabemos que los sujetos deprimidos y tienen una serie de cambios a nivel del ritmo, de los ritmos circadianos que ya describimos. ¿Cómo es que eh, podría ser que estos ritmos o esos conocidos también estén incluyendo en los síntomas depresivos? Hay tres grupos que se han hecho esta misma pregunta. El primero es de la doctora Ivona Chelminski, de la Universidad de Dakota, en un estudio publicado en el 99. El segundo es de Fabiana Campos Sirata, de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, publicado en el 2007 y es de nuestro grupo recientemente publicado. ¿Okay? En este primer estudio de Chelminsky, ellos hicieron un análisis de nuestra población que ya describieron en 1717 estudiantes de colegio de 19 años, además de aplicarles la escala de de, despert eh, de despertinidad les pues aplicaron dos escalas para medir síntomas depresivos. La escala de Centro de estudios epidemiológicos para la depresión, el inventario de Beck, ya por todos conocidos, y la escala de depresión geriátrica. Que al menos no era una población geriátrica, yo no encontré ninguna justificación en el artículo de por qué una escala geriátrica cuando el sujeto mayor tenía 53 años. Pero, bueno. ¿Okay? Y los resultados más interesantes en este estudio fue que encontraron una asociación, una correlación negativa entre el puntaje de Horne Osborne y las tres escalas que medían síntomas depresivos. Sabemos que una escala que medía síntomas depresivos, por ejemplo el B, que estamos más familiarizados, a mayor puntaje pues mayor depresión. Y en el caso de Jornio, es lo que probablemente no estamos tan familiarizados, pero recordemos que un puntaje menor significa que son sujetos vespertinos. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Aquellos sujetos vespertinos, o este, eh, esta definición de sujetos vespertinos, presentaba mayor cantidad de síntomas depresivos. Sin embargo, una de las limitaciones importantes de este estudio es, eh, o que un dato que podría estar acercando los resultados, es la inclusión de sujetos de 19 años en promedio, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho de que al ser sujetos jóvenes van a tender a ser más despertinos y por lo tanto al incluir una población que ya de por sí si tiene más sujetos despertinos podrían estar sacando los datos hasta encontrar esta relación. ¿Okay? Y además, eh, parte de, los, de las cosas que expone este artículo es que tanto puede esa información y ser traspolada a la población clínica. Y hasta ahí se quedaba. En el segundo estudio de campos y data también estudiaron un grupo de. de estudiantes, pero ya estudiantes un poco mayores de, de medicina, una N de 165 estudiantes, una población de masculinos de 47.8%, y eh, una edad media de 22.1 años. Cabe aclarar que en el estudio previo no hubo una relación entre el género y los cronotipos, como ya dije, todavía se encuentra en discusión. discusión. En este estudio tampoco hubo una relación entre el género y la presencia, en el caso del género de sexo femenino, y cronotipo matutino. Y en esta población solamente aplicaba pues, el continuo de mejor negocio que tardan 10 minutos en contestar y la inventada de ver que tardan 5 minutos más. ¿no? Entonces, 15 minutos por alumno. Bueno, y variables clínicas. Eh, esas demográficas, perdón. ¿Y qué fue lo que encontraron? Si vemos en esa escala, ellos los clasificaban en 5 grupos definitivamente vespertinos, moderadamente vespertinos, indiferenciados, moderadamente matricinos y definitivamente matricinos. Y, eh, digamos, abajo hoja de Juan cubero, es clara la de diferencia de los definitivamente vespertinos con un puntaje en el inventario de VEX de 11.2, y los definitivamente matutinos con un puntaje del BEC de 6.7, ¿no? Entonces uno asume que pareciera que hay una diferencia. Y en efecto esta es una diferencia que es estadísticamente significativa y al hacer una correlación también ellos encontraron esta situación de menor puntaje en el forno de Oswald, mayor puntaje en el inventario de BEC. ¿Okay? Y bueno, la limitación aquí eh, básicamente es las mismas que en el previo, y con la misma duda de qué tanta esta información podría traspolar la población clínica. Si vemos estos dos estudios con síntomas depresivos, los pues propiamente depresión, en pacientes con el cronotipo vespertino. El, el primer estudio que hay sobre relación entre el cronotipo vespertino, los cronotipos y los síntomas depresivos, ese es nuestro estudio, en el cual analizamos una población de 100, estudios, de 100 sujetos deprimidos de, del instituto que fueron diagnosticados clínicamente por nuestros compañeros de preconsulta y que fue el confirmaba confirmado con el mío en el 100% de los casos. Y además se les clasificó de acuerdo al puntaje de la escala de matutinidad y despertinidad de Horne Osborne en tres grupos, matocinos, despertinos e indiferenciados o ninguno. Y les aplicamos eh, para medir estabilidad la escala de eh, Hamilton. Y además, escalas específicas para medir características de sueño o alteraciones de sueño. En este caso, la escala de somnolencia de Epworth, el índice de calidad de sueño de Pitbull, y la escala Atenas de insomnio, por cierto, validada en este instituto por el Dr. Jiménez Genshi y el Dr. Menclares, y publicada en Salud Mental. ¿Okay? ¿Y ¿Cuáles son las características demográficas? ¿Qué datos esperábamos encontrar en esta población con respecto a los datos que ya, ya sabíamos? Esperábamos encontrar tal vez una diferencia o un impacto, digamos, tanto del género, del sexo, perdón, contra la edad, ¿no? Los demás factores no se habían visto relacionados. Cuando analizamos el género, nosotros no encontramos ninguna diferencia significativa con respecto a la distribución de los fenotipos y el género. Es importante aclarar que nuestra población de masculinos era muy poca y entonces podría eh, ser la razón por la cual encontramos una diferencia. Pero en lo que sí encontramos una diferencia fue pues, con respecto a la edad. Una diferencia significativa en el sentido de mayor edad para los sujetos con el cronotipo matutino. Eh, olvidé de mencionarles que la distribución de nuestra población fue una distribución normal con 61 sujetos, incluidos el cronotipo indiferenciado, 18 vespertinos y 21 matutinos. Y cuando vemos la edad, por ejemplo, la edad media de los vespertinos de 26.22 26 años, la edad media de los del grupo de ninguno 34.77 años y la edad media de los matutinos de 38 años. Es evidente que son mayores los objetos con el cronotipo macetín, en edad. Y analizamos entonces los datos de severidad en relación con, el cronotipo con los cronotipos. Y pudimos encontrar una diferencia en todos, los, en todos los ítems. Evaluamos cada uno de los ítems, evidentemente, y además evaluamos los ítems de Hamilton con les, eh, en la cl eh, clasificándolos por clústeres o índices sintomatológicos. Y encontramos una diferencia en el ítem número 13, como ustedes recordarán, evalúa suicidio en el Hamilton, en un sentido de mayor severidad o mayor gravedad, mayor puntaje, digamos, para los sujetos con el cronotipo vespertino. Una diferencia significativa. Otra diferencia significativa fue con respecto al ítem número 7, que como ustedes recordarán, evalúa el impacto en la actividad o en la funcionalidad de los sujetos. Y además, eh, también encontramos una diferencia significativa con respecto al puntaje total. Quitamos después del puntaje total, hicimos como otra clasificación de sumando todos los ítems, pero exceptuando los ítems de sueño, que son el 4, 5 y 6, y de todos modos esta diferencia no solamente se mantuvo, sino que además se centró de 0.044 a 0.020. Y con respecto a los clústeres o índices sintomatológicos, encontramos que en el índice de ansiedad, esos sujeto también tiene una tendencia a tener mayor ansiedad con respecto a sus pares de otros conocidos. Cuando hablamos específicamente los síntomas eh, de sueño, que era donde, digamos, al menos yo tenía esperanza de encontrar más diferencias, no encontramos grandes diferencias, ni en el, de hecho no encontramos diferencias significativas ni en, ni en la cantidad de somnolencia, ni en la presencia de insomnio, al menos no de forma significativa, aunque si pueden ver, digamos, como la tendencia de los resultados es igual a si mayor severidad en el cronotipo vescantino, aunque no fue significativo. Y en lo que sí encontramos diferencias, es en una diferencia esperable es en la hora de ir a dormir. Si se fijan los sujetos del grupo de expertinos, su hora media para ir a dormir es a las 24.38 horas y la media de los objetos matutinos es dos horas antes, a las 22.44, ¿no? Cuatro para las 1 se van a dormir esos sujetos en promedio. Y es una diferencia que fue significativa. ¿no? Y esperaríamos encontrar además una diferencia en el tiempo de levantarse. Y aunque fue solamente una tendencia de significancia, pues sí, es claro que estos sujetos se levantan casi a las 9 de la mañana contra sus pares de la mañana del de, grupo cronotipo matutino que se levantan igual dos horas antes a las 7. Si se fijan, de cualquier forma, si uno suma la cantidad de los que están dormidos, en promedio duermen más o menos la misma cantidad de horas. Solamente están desplazados al sueño, lo cual es congruente con nuestra definición de los cronotipos. ¿eh? Okay, y aquí me pasó decir que es probable que no hayamos encontrado una diferencia, aunque fue solamente una tendencia, por la variedad que había en la hora de despertarse en los objetos más despertinos. Si ven, aunque se levantaban en promedio a las casi 9 de la mañana, había una diferencia de 3 horas, o sea que 3 horas y media casi. Entonces había sujetos que se levantaban a las 5 y media y aquí se levantaban a las 9. Y eso es probablemente la razón por la cual no pudimos encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Ahora que si uno piensa en la población que usualmente vemos, aunque tengan su cronotipo de muy marcado, pues tienen que ir a trabajar, entonces pues, las condiciones de nuestro país no permiten que cada quien respete su cronotipo como uno desearía. Y además, en lo que sí encontramos en diferencia estadísticamente significativa fue eh, con el, la disfunción diurna, que es un componente del índice de calidad de sueño de Pitbull. Esos objetos eh, también tenían mayor disfunción diurna con respecto a sus padres de otros cronotipos. ¿Y cuál fue nuestra conclusión? Bueno, creemos que los cronotipos podrían estar influyendo en las características clínicas de los episodios depresivos en el sentido de mayor severidad para eh, los objetos del cronotipo vespertino. Y entonces aquí nos planteamos la pregunta de, bueno, está bien, ya sabemos que los sujetos tienen eh, alterados varios ritmos eh, circadianos, sabemos además que, tienen, que probablemente estos pronotipos que también van en ese sentido de los ritmos circadianos se está influyendo o está impactando o modelando, digamos, el episodio depresivo, y entonces uno se preguntaría qué es lo que está detrás de eso, ¿no? qué es lo que genéticamente o qué es lo que biológicamente está justificando esta diferencia. Y sabemos ya que parte del control biológico se encuentra a cargo de los genes del reloj, Los genes reloj fueron descritos, eh, el primer gen reloj descrito fue periodo, o el periodo 1, ahora hay 1, 2 y 3, en los 70, y eh, ante las posibilidades técnicas en aquellos años, pues tardó muy mucho tiempo en encontrar el segundo gen, pues, ese sistema que fue Timeless, que se encuentra por cierto en las moscas, y eh, con, la, con el advenimiento de la PCR, pues entonces eso cambió nuestra perspectiva de la genética y ha habido como una carrera por encontrar todos los genes relacionados. En el caso de la mosca, pues ya tenemos todo el genoma eh, de la mosca de la fruta que es glucófila, ya tenemos todo el genoma eh, tipificado. Y estos genes clock, estos genes reloj, eh, se vieron que eran una, una serie de genes que además se encuentran altamente conservados en interespecies. Prácticamente los genes reloj que vamos a ver en, eh, en un momento, se conservan sin cambios o casi sin cambios entre las moscas y los seres humanos pasando por todos los animales que se quieran imaginar. Y es fundamentalmente el mismo sistema. ¿okay? Entonces esto nos habla de que es un sistema que es altamente importante ante la importancia en la conservación interespecial. ¿Cómo funciona este sistema? Lo que hacemos para sincronizar nuestros ritmos internos con el ritmo externo, que ya dijimos que es ese cambio en el planeta con unas horas de luz y unas horas de oscuridad, es que al entrar luz a través de la retina, esta viaja por una vía no visual a través del tracto retino hipotalámico, Y va a llegar al núcleo supraquasmático donde se encuentra el gran reloj, digamos, en fin Aunque estos, estos genes no solamente se expresan en el núcleo supraquasmático, sino que en casi todas las células del cuerpo humano se, podrían, eh, se pueden encontrar esos genes, eh, no todos se consideran que son relojes esclavos, esclavos del control del núcleo supraquasmático. ¿Okay? Entonces llega eh, la luz al núcleo supraquasmático y entonces hay una serie de cambios y ejerce... Eferencias para poder eh, controlar los ritmos. ¿no? En, el, en la parte de, del comportamiento nos va a decir acá tenemos que tener hambre, acá tenemos que dormir, va a haber este cambio de temperatura y algunos otros temas hormonales, por ejemplo, de la melatonina. Y si el sistema es este, el sistema se puede resumir en esto, es bastante simple. Lo que tenemos es un gen clock que es el, el gen central en esto, que se expresa a lo largo del día. ¿no? Es un Vemos aquí los genes que son rítmicos y los genes que no son rítmicos. En el caso de gen CLOCK se expresa a lo largo del día de forma constante. entonces, pero su contraparte con el cual va a empezar a hacer acción es bimol y no se, no se expresa todo el tiempo, sino solamente se comienza a expresar al inicio de la noche. Cuando se expresan los dos, entonces finalmente van a llegar a, a proteínas y, y al ser proteínas, tanto CLOCK como bimol, se van a unir, van a formar heterodímeros que van a eh, funcionar como factores de transcripción para dos grupos de genes, criptocromo 1 y 2 y periodo 1, 2 y 3, ¿no? Recuerden que este fue el primero que encontramos en una mosca y que es prácticamente idéntico a los humanos. Sin embargo, esos genes periodo también se pueden activar a través de la luz. ¿ok? Tienen dos mecanismos de activación, a través del heterodímero y a través de la luz. Y esos genes, tanto criptocromo como eh, periodo, no se expresan, de, no es que lleguen los eh, factores de la expresión y se expresen los tres al mismo tiempo, sino que tienen patrones de expresión también diferentes. El primero que se comienza a expresar en, el, en la mañana es el gen periodo 1. Y ese gen va a actuar a su vez como un represor del sistema. Se va a unir a, los, a las proteínas de criptocromo en el citoplasma y va a volver a entrar al núcleo para desactivar la función del esterodíneo de clog Los va a alunirse, dejan de funcionar como factor de transcripción y entonces ya no hay quien está activando otra vez este mismo ciclo. Sin embargo, periodo 1 y periodo 2, al acumularse en el, en el citoplasma, se van a unir y van a reingresar al núcleo para funcionar como factores de transcripción para Bimod y otra vez vuelve a funcionar el ciclo. Okay. solamente reafirmando este es un modelo teórico de cómo podrían estar expresando esos genes el gen Cloth, ya dijimos que es un gen que se encuentra expresado de forma constante pero periodo 1 y periodo 2 se encuentran eh, expresados muy temprano en la mañana bueno, periodo 1 principalmente 2 y 3 y a través de eso, pues eh, b BMOL al, al inicio de la noche va a empezar otra vez otra vez va a través de transcripción y a través de la transcripción Ok, ya tenemos los genes de LOS, ya vimos que podrían estar influyendo en los síntomas depresivos, al menos la parte de los cronotipos, y entonces, ¿qué tanto ese gen tiene que ver, o esos genes tienen que ver con nuestra práctica clínica? Digamos? El primer gen, eh, el primer polimorfismo, o, eh, polimorfismo que se encontró eh, relacionado con algún síntoma, con alguna característica humana, fue el de la preferencia diurna, y fue hecho por, el, por Carstenberg en el, y publicado en el, en el 98. Él lo que hizo fue estudiar los cronotipos de 410 adultos normales sin patología psiquiátrica y hacerles el, el fenotipo y además les aplicó politomografía. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró que los sujetos que eran portadores de la Lelo C, hay una, en la posición 31-1, hay un cambio de una por citocina y aquellos que tenían citocina en esa posición, eh, podían ser heterocigotos o homocigotos, o sea, portadores para esta variante, tenían de forma significativamente asociada.. Eh, la presencia de, de despertinidad, ¿no? O menor puntaje en cuestiones de matriculidad y despertinidad. Aunque las variantes de sueño polisonográficas pues, no fueron diferentes. Si vemos esos sujetos solamente tienen como desplazado el sueño en la hora de sueño, pero su patrón y su arquitectura de sueño no se ve alterada necesariamente. ¿Okay? Sin embargo, bueno, a partir de que cáncer en República en 98 vino una serie de estudios en los últimos 10 años para tratar de encontrar una relación entre ese, entre ese polimorfismo y algunas características clínicas. Se ha estudiado más con eh, fase atrasada y fase retrasada de sueño, pero también con trastornos afectivos y algunas otras cosas. Eh, en este caso, Robiller en, en el 2002 estudió una población interesante, le incluye a pacientes con preferencia diurna por el cuestionado de maternidad y despertinidad, a 16 sujetos con fase retrasada de sueño, que como ya dije es con lo que más se ha estudiado, y además a 26 sujetos ciegos que, eh, como ustedes se imaginarán ahora, pues son sujetos bastante interesantes porque ellos no tienen la ciegos de nacimiento, son un modelo interesante porque estos sujetos no tienen la capacidad de sincronizarse a través de la luz. ¿okay? Y eh, bueno, dice aquí el libre corrimiento, es algo importante de aclarar los modelos para estudiar los cronotipos, usualmente se utilizan modelos en animales y en sujetos que se dejen, para hacer eh, libre corrimiento, que es dejarlo en un ritmo de 24 horas con. En el caso de los humanos y los animales, igual con comidas calóricas cada cierto tiempo, sin variaciones en la temperatura, sin variaciones en la cantidad de luz, para que no tengan ninguna señal externa o safe, que es eh, ningún marcador, digamos, que les diga qué hora son y se les deja correr. En el caso de los humanos, con esta técnica se ha visto que nuestro horario normal no es de 24 horas, sino de 25 horas, y por lo tanto, en 12 días, está completamente volteado el ciclo, porque se va desplazando. Sin embargo, en este estudio en particular, Robilar no fue capaz de encontrar eh, ninguna asociación con ninguno de los tres grupos. En el caso del Dr. Cerretti, en el 2003, publicó este estudio con una N importante de 620 sujetos con trastornos afectivos, incluidas depresivos, unipolares y pacientes con trastorno bipolar, y, eh, diagnosticados con esta eh, entrevista semiestructurada que es el OCRIT, y le hizo la determinación del polimorfismo es una población que no solamente se ha estudiado para este polimorfismo, sino para otras variantes, porque la, el área de expertise del Dr. Ferretti es más bien farmacogenética. Okay, lo que encontró fue que en esos sujetos, independientemente de la severidad de los síntomas del Hamilton, de Hamilton, o severidad de los síntomas depresivos, tenían con mayor recurrencia insomnio inicial, intermedio o final. Solamente tomando los tres ítems del Hamilton, vieron esos sujetos, Que, tienen, son portadores de la, que son homocigotos perdón, para la variante C, estos, no, los, no los heterocigotos, sino los homocigotos para esta variante, tenían con mayor frecuencia problemas de sueño. Y de estos grupos de 620, agarraron a 168, 90 de los cuales tenían trastorno depresivo mayor, y los siguieron por 6 semanas, tratamiento con florecina 300 miligramos, o eh, para que dosis máxima de 40 miligramos. Y los siguieron para ver cómo respondían en relación con esta variante genética. Y lo que encontraron fue que los sujetos homozigotos para la variante C mejoraban igual que sus pares eh, heterocigotos o homocigotos para, el, para timina en todos los demás puntos de Hamilton excepto en los problemas de sueño. Pues pareciera que esos sujetos independientemente del tratamiento, además de presentar de forma inicial ya más problemas de sueño que sus pares, cuando le das tratamiento tiene más problemas para remitir. Y nosotros, en este mismo sentido, a la población que ya les dice que estudiamos, les aplicamos entonces también la detección de este polimorfismo, básicamente bajo la misma pregunta. Y entonces, al estudiar todos los ítems y los índices de ansiedad, que es un que se encuentra en vías de publicación, no pudimos encontrar o establecer ninguna, asociación, eh, ninguna diferencia significativa entre los grupos bien clasificados por fenotipos o por alelos, o por ser portadores de un alelo u otro. En el caso de las escalas específicas de sueño, solamente encontramos una diferencia con respecto a la mayor disfunción de urna en aquellos sujetos que eran portadores del, del alelo C, aunque eh, fue bastante pobre nuestra, nuestra piel. Y aunque estos grupos no eran diferentes con respecto a la eficiencia de sueño. Digamos que la eficiencia de sueño aparentemente era la misma, pero sin embargo los sujetos portadores de C tenían más problemas con respecto a la disfunción de urna. Y entonces nos preguntamos, bueno, ya que tenemos este, este canotipo y que vemos como que sí está relacionado con síntomas depresivos y como que no está relacionado, pues qué es lo que nos dice la literatura, ¿no? Regresamos a esta parte inicial de la literatura, y hicimos un pequeño meta-análisis buscando datos en Netline hasta noviembre del 2008 con estas, con estas palabras y analizamos los datos en los software de Cochrane y eh, manejo de Redman. Encontramos un total de 18 artículos solamente que exploraban esa asociación entre eh, este genotipo y trastornos afectivos. ¿no? Incluimos trastornos afectivos, unipolar, bipolar, afectivo. Y solamente a, a la hora de revisar cada uno de estos artículos, 13 no pudimos incluirlos porque no cumplían estrictamente, en algunos casos no cumplían con esta variante genética en particular. Solamente nos quedaron 5 artículos, de los cuales a través de estos y las referencias de estos pudimos encontrar dos más y además incluimos nuestros datos de nuestro eh, artículo. ¿sí? en de publicación. Sí. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos entonces ocho artículos del 2000 a la fecha que han estudiado la asociación entre esta variante genética y eh, trastornos afectivos. Seis de los cuales dicen que sí hay asociación entre lo que ellos están estudiando y la variante y dos que dicen que no, que son el de en el 2005 y nuestro estudio de 2009. ¿Okay? También encontramos una gran diferencia con respecto a las poblaciones desviadas. El único estudio sobre población mexicana es el de nosotros y la mayoría están hechos eh, en europeos. Y no solamente en europeos, sino además específicamente en italianos del norte. Otra diferencia que encontramos en los estudios fue que eh, no todos tenían grupos de controles sanos, lo cual nos hizo bastante difícil el análisis. Para analizar los datos, incluimos primero solamente los estudios en este first plot, solamente los estudios que incluían dentro de su, de su, mismo, co, de su mismo N, eh, pacientes con trastornos afectivos y pacientes controles, ¿no? lo cual era un total de 861 sujetos, 404 pacientes con trastornos afectivos. Y aunque no hubo una, una eh, no comprobamos que fuera heterogeneidad heterogéneo entre los estudios, tampoco fu fuimos capaces de establecer una relación, si bien aquí que es el resultado, una relación hacia los pacientes afectivos que con respecto a los controles de esta variante genética. Al analizar ya todos los estudios en poblaciones eh, homogéneas étnicamente para tratar de evitar los errores de notificación, tampoco fuimos Eh, tampoco encontramos una diferencia de heterogeneidad entre los estudios, pero al igual tampoco pudimos encontrar un efecto directo de esta variante genética con la depresión y los trastornos afectivos como grupo total. Y la conclusión a la que llegamos finalmente es que parece que este genotipo está relacionado, esta variante genética está relacionada particularmente con problemas de sueño, en pacientes con trastorno depresivo mayor al menos, y en pacientes con trastorno bipolar también está relacionado con mayor recurrencia de los síntomas. Pero no como el fenotipo completo de trastorno depresivo o de trastorno afectivo, Y bueno, ya para terminar a qué llegamos, pues consideramos que eh, hicimos una pequeña última revisión hoy en la mañana para ver cuántos artículos se habían publicado en los últimos 12 meses en relación con genes CLOCK en PubMed y nos salieron 304 estudios. ¿no? Y bueno, esto corroborando que la reciente identificación de los fenotipos y de los genes reloj están aportando ya eh, datos importantes sobre la cadena psicopatológica de algunos trastornos mentales, particularmente en relación a trastornos afectivos Trastorno afectivo estacional, trastorno de depresión mayor y trastorno bipolar, con problemas de sueño en el caso de fase avanzada y fase retrasada de sueño, y también con consumo de sustancias, particularmente con el uso de cocaína. Muchas gracias.